En la apertura del programa contábamos un ratito lo que había pasado en el día de ayer cuando la UNESCO eh, hizo ingresar eh, a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO al Museo Sitio de Memoria eh, de ESMA o ex ESMA. Eh, la candidatura eh, a integrar el listado con un valor universal excepcional fue aprobada durante la 45 quinta sesión del Comité de Patrimonio Mundial que se desarrollaba en Arabia Saudita con la presencia, decía yo, en esta doble función, entre comillas, de Pietragala, de Secretario de Derechos Humanos de la Nación, pero también de hijo de detenido desaparecido. Para charlar un ratito sobre esta gran noticia que recibimos en el día de ayer, estamos en comunicación telefónica con Alicia Ruskowski, que es sobreviviente de la ESMA. Alicia, ¿cómo andas? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias a Di... ustedes por llamarme. No, por favor, gracias por atender. Sí, eh, y, sí. digo, nosotros estamos bárbaros, queremos saber cómo estás vos a partir de lo que pasó ayer. Mirá, a partir de lo que está ayer estoy muy conmovida, estoy muy emocionada, muy conmovida. Este, yo seguí todo el tema, la, el tema, o sea, yo sabía que se había presentado. Este, el sitio de la ESMA, ¿no es cierto?, como propuesta en la UNESCO para que se declare Patrimonio de la Humanidad, y haber logrado eso es de una importancia tan grande, pero tan grande que creo que todavía no tenemos noción, ¿no? O sea, eh, en esta época sobre todo, la uh -huh. verdad que con tanto negacionismo, con tanto apologismo en la dictadura, porque ni siquiera negacionismo, ahora ya hay apologistas directamente y una candidata, ¿no es cierto?, que va a ser candidata a vicepresidenta, es un retraso enorme, y por otro lado, esto es, una, es un triunfo también muy grande, porque fue un esfuerzo de mucho tiempo, fue un esfuerzo para poder eh, lograr que se declare esto como patrimonio de la humanidad, o sea, que no es solamente nuestro, sino que va a ser de toda la humanidad, que creo que que se conozca que eso fue un centro de torturas, de desaparición, de compañeros y compañeras que fueron tirados vivos al mar, de hijos, hijas este, y nietos que fueron apropiados, y bueno, de tantas barbaridades y atrocidades que se cometieron, o sea, no va a haber ningún poder negacionista que dude que a esta altura hay que estar explicando, creo que es lo más grave, yo creo que fue un pensé que era un tema totalmente saldado, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, 40 años de la democracia. Pero me parece que hay que darle mucha, mucha repercusión porque hay muchos medios que lo tratan de ningunear y tapar, y yo creo que es muy, pero muy importante. ¿no? Eh, Alicia, usted, vos ahí resaltabas algo que me parece que es importante. Digo, eh, da la sensación que como que cayó en el momento justo, ¿no? Eh, digo, a, a días nomás no de haber eh, eh, atravesado un acto reivindicatorio de la dictadura, eh, y que más allá que se hicieron actos en la puerta y hubo repudios y demás, digo, que la UNESCO responda de esta manera me parece que eh, digo es un, un empujón más eh, hacia las políticas de memoria, verdad y justicia. Absolutamente, es lo que voy a decir, absolutamente, es así, este porque todos estos acontecimientos que inclusive se hacen en espacios que son del gobierno, que eso es lo peor también, ¿no? la legislatura uh -huh. de la ciudad de Buenos Aires, y creo que las políticas de memoria, verdad y justicia tienen que estar más firmes que nunca, más firmes que nunca hay que decirle no al negacionismo, Hay que decirle no a los apologistas, hay que decirlos que aquellos que dudan permanentemente si fueron o no fueron treinta mil compañeros y compañeras. Y bueno, estamos para hacer testimonio viviente. Yo tengo, yo no sé cómo decirte si es el privilegio o cada día que me levanto digo, bueno, estoy viva y bueno, el, es necesario honrar a tantos compañeros y compañeras que perdieron la vida en, la, en ese sitio espantoso. Como dijo la, eh, Cristina en su momento cuando se inauguró en el 2015, o sea, eh, hay una, un triunfo de la vida sobre la muerte y, y eh, de la memoria sobre la desmemoria. Y eso es tan importante. O sea, donde lugares donde fueron de muerte se convirtió todo el predio que recuperó Néstor en el 2004, es un predio más, y que se hacen numerosas actividades de reivindicación de los derechos humanos y bueno. Esta, este casino de oficiales va a ser un emblema, es un emblema donde siguen, hay que hacer pedagogía, como digo yo, ¿no? O sea, la pedagogía ya se está haciendo, hay visitas guiadas, sobre todo las y los jóvenes, ¿no? Que a veces se obnubilan con ciertos gritos de personajes que hablan de dinamita, que hablan de, de reventar, ¿no es cierto? Y, y meter bala, y bueno, creo que hay que anteponerle el, el, esto, ¿no? O sea, De que nosotros estamos por la paz, nosotros estamos por la convivencia, pero sobre todo por el respeto y por las políticas de memoria, verdad y justicia. Es fundamental, ¿no? Fundamental que se conozca y, bueno, creo que sí, que fue en el momento más oportuno. Porque estamos viviendo momentos muy difíciles, ¿eh? Ustedes lo saben, ¿no? Uh -huh. Estos meses que, que que nos esperan van a ser duros, nada más escuchar los, los spots de campaña, Que hablan de desaparecer, de destruir, ¿no es cierto? Es muy duro escuchar eso, es muy duro y genera mucha tristeza. Por lo menos este acto reivindicatorio es como que levanta, calienta el alma, como digo yo, ¿no? Calienta el alma, es así, es así. Y bueno, es el recuerdo, siempre vuelvo a decir, ¿no? De la lucha de los organismos, porque no fue fácil. Menem lo quiso, como dije, Menem quiso dinamitar eso, Néstor lo recuperó en el 2004, y Cristina inauguró este espacio, este museo, sitio de la memoria, en el 2015, ¿no? O sea que fue toda una movida que tiene que ver con los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿no? Alicia, y hay que sí. eh, Claudio la saluda, eh, el placer del contacto, siempre... Eh, es interesante retomar lo que decía usted respecto al testimonio vivo y, y su caso vinculado con Mar del Plata, ¿no? Por ahí pedirle un punteo, por lo menos, de lo que era aquella Mar del Plata, de la incipiente apertura de la carrera de Sociología, y bueno, y de ahí el raconto de cómo eh, termina ah, bueno. todo en la ESMA. Sí, si no me tires en la lengua porque yo me encanta contar esas historias. Yo soy la primera promoción de la carrera de Sociología de Mar del Plata. Yo empecé a estudiar en el 68 en la vieja facultad de humanidades que dependía de la provincia de Buenos Aires, después se hizo nacional, ¿no? O sea que fueron este años también muy especiales, en un clima social que se vivía en esa época, a los 70, de acontecimientos mundiales y nacionales, y, y había este muchos movimientos, ¿no es cierto?, de, este, de cuestionamiento del sistema, muchas militancia política este en la universidad, también por fuera de la universidad, ¿no es cierto? Y bueno, después eso... Y acá en Mar del Plata sufrió mucho. Mar del Plata fue un lugar, ¿no es cierto? Sobre todo con la actuación de... Bueno, empezó esto cuando la matan a Silvia Filler, ¿no? En el año 71. Después viene todo el tema de la CNU, ¿no es cierto? Que también tuvo pie acá en Mar del Plata. Y bueno, yo terminé la carrera justo en el 74, un poco tiempo antes y ya después del 75... Este, cuando se dan los sucesos acá tan trágicos, ¿no es cierto? En marzo del 75, que lo matan a Pacho Elizagaray y a muchos otros compañeros, nos tuvimos que ir de Mar de Plata. A mí me dejó, yo era ayudante en la universidad, ya. Este, a mí me dejan cesante con muchos otros compañeros. Y bueno, ahí empezó la larga noche de la dictadura, nos tuvimos que ir de Mar de Plata. Este, yo tenía una hija chicañita, que ahora es una gran luchadora del faro de la memoria, con lo cual me da muchísimo orgullo. Y bueno, ahí empezó todo el, nuestro trajinar en Buenos Aires, estuvimos cambiándonos de casa, vivíamos clandestinos, hasta que lo matan a mi compañero aquí, que fue docente Mar Plata, de sociología, así que pecoraron, y a mí me llevan a secuestrar a la ESMA. Bueno, y acá estoy para contarlos, eso es un poco en líneas generales un pedazo de la vida que una transcurrió. Sí, sin dudas, ¿no? quienes Seguimos el debate oral y público por lo que fue la sentencia histórica por el accionar de la CNU, teníamos alguna referencia, incluso sumar ¿no? que usted nos marcaba, bueno, 74, primera eh, generación de, de recibidos y recibidas, y luego, ahí nomás, al 77 se cerró sociología en el marco de esta dictadura, ¿no? junto a ciencias de la educación, eh, antropología, ¿no? todo lo que implica... Y se, en, realidad, en realidad lo que se hizo no se abrió más la inscripción, se sí. cerró en el sentido de que no hubo más inscriptos, Y los que siguieron estudiando, algunos consiguieron seguir estudiando, pero bueno, las carreras se cerraron, este, las, todas las carreras de, de esa vieja humanidad, esa ahora es una nueva humanidad, se cerraron, y la carrera nuestra de Sociología se reabrió en el 98. Después se abrió Ciencias Políticas y el año que viene, tal vez con suerte, para el ciclo letivo del 2024 se reabre la última que quedaba, que es Antropología que fueron carreras importantísimas en Mar del Plata. Antropología estaba catalogada como una de las mejores de nivel académico, así que bueno, fue todo, fue, yo siempre digo que fue toda una proeza que hicimos, los profesores que venían de Buenos Aires, nosotros que rendíamos las materias, éramos ayudantes alumnos y hacía año a año íbamos construyendo esa carrera que tuvo muy buen nivel, muy buen nivel, y bueno ahora después de puede mucho fíjate que pasó tanto tiempo recién ahora tal vez se reabra antropología el año que viene ¿no? que es una reivindicación este bueno eso fue un poco yo después seguí toda mi carrera docente hasta que me jubilé trabajando en la universidad este así que tengo mucho apego ahí pasamos no es cierto tantos años desde desde el 68 que entré y bueno Sí, yo, como 30, 40 años. Sin dudas, ¿no? Pensaba en, en la dictadura en clave de que tal vez reconocemos el impacto eh, económico, eh, el impacto incluso eh, a, a nivel social, y en este caso, bueno, tal vez la, la doble, el doble impacto para con quienes eran estudiantes, no, para toda esa generación, la, la famosa generación diezmada no, en este clave que eh, 30 años sí. pasaron en algunos casos para reabrir esas carreras. Así es, eso pasó mucho tiempo y yo lo que quiero poner y prestar atención este yo no estoy tan ya yo no estoy activa en la universidad, pero este, tra, este pido por favor que los docentes, los alumnos estén atentos y se movilicen porque hay uno de estos candidatos que dice que va a cerrar en las universidades públicas y lo que va a hacer no se sé sabe qué voucher no como o, o aranceladas, así que creo que La comunidad universitaria se tiene que estar alerta, muy alerta, movilizarse y este, eh, expresar su repudio ante la posibilidad de que se implementen ese tipo de políticas. Este, yo lo pido encarecidamente. Siento un poco que la universidad está un poco silenciosa. Eh, este, va, en este momento crucial hay que moverse, hay que movilizar, hay que protestar, hay que denunciar ver el peligro en que en que está metida la universidad pública porque, bueno, son momentos muy cruciales. Por eso, como volvimos al principio, que la ex ESMA sea declarada Patrimonio de la Humanidad es una, un paso, ¿no? Pero hay que estar alertas, hay que estar muy alertas porque acá quieren venir a arrasar con todo, dinamitar, destruir, ¿no? Me parece este, que la universidad tiene que estar en pie de alerta, ¿no? Eh, Alicia, yo imagino que tendrás un contacto con diferentes sobrevivientes de, de la ESMA también. Digo, contame si tuvieron una oportunidad de hablar eh, ayer después de haber sido declarada monumento no, histórico. No, yo tengo una, yo tengo una red este, de compañeros que nos comunicamos, es sobrevivientes, ex detenidas y detenidos, pero a mí me parece que fue tan fuerte el impacto que es como que, no, no, todavía no no nos movimos. Yo estuve comunicando con todos, gente muy cercana, llegada, este pero individual, en forma individual. Estoy en contacto uh -huh. permanente muy agradecida, sí, a lo que eh, le mandé un mensaje a Alejandra Naftal, que ella fue la precursora, ella es museóloga, antropóloga, ella fue la que también una de las que movilizó en la creación, ¿no es cierto? Yo conocí todo el proyecto... Eh, en sus inicios este con, en la casa de ella me iba mostrando tan entusiasmada cómo se iba eh, armando el tema del del sitio Museo de la Esma porque no fue fácil, no fue fue hubo que con convocar a ex a ex este a sobrevivientes, arquitectos, museólogos, antropólogos y también tener la decisión política. Sí, con ella me comuniqué porque creo que fue una de las ahora ya no es más directora, pero fue una de las que más promovió, ¿no es cierto?, este, la posibilidad de que esto se concretara también, ¿no? Y aparte, el proyecto es un proyecto maravilloso, o sea, no sé si tuviste la oportunidad de visitarlo. Sí, sí, sí. Bueno, es como que no hay nada que se se puede desarmar todo, todo no se tocó nada de lo que fue este, el, el Casino de Oficiales este, na, eh, eh, natural, ¿no?, original, mejor dicho, Este, se puede desarmar en cualquier momento porque esto también es prueba para los juicios. Entonces, sí, yo sí. declaré en los juicios de la ESMA, este pero son varios, son, es largo el juicio. Y el último fue con la apropiación de Victoria Donda. ¿no? Y, y, y hay que decir que la que la ESMA en sí digo, es, es prueba, digamos por eso hay que mantenerla eh, la ESMA es eh, intacta, porque la ESMA es, es prueba. sabes qué lo que más impactó cuando, la, cuando, cuando fui a, a, al museo? Eh, ESMA fue eso, fue la... Digo entras y, y da, te da la sensación, digo para quienes no, no de, digo yo lo hacía en el 75, digo de, sí. de tomarte como un, un, un tren hacia el 75, hasta el 76, porque está tan cuidado todo adentro, eh, digo tienen todo tan protegido eh, de, de, de que se caiga, que se ensucie eh, y demás, digo que mantiene toda la fisonomía de, eh, de aquellos años, ¿no, Alicia? Sí, sí, sí totalmente, ahí no se tocó ni un agujerito de la pared, no se tocó absolutamente nada. Eh, por eso yo creo que el valor que le dieron también cuando, porque vinieron de UNESCO a inspeccionar de arriba abajo, de atrás para adelante, expertos, ¿no es cierto?, museólogos, o sea, es todo un proceso largo este para decretarlo como patrimonio de la humanidad. Creo que de los sitios de campo de concentración es el séptimo, estaba diciendo hoy detenidamente sí. que en el, todo el mundo es el séptimo, ¿no es cierto?, pero tuvo que cumplimentar muchísimos requisitos, muchísimos requisitos, y es lo que vos decís, yo siento que está hecho este con un respeto, ¿no es cierto?, con una delicadeza, este y también como que te, te, te atraviesa el alma, ¿no es cierto?, porque están las voces, están ahí los testimonios, están los lugares, están donde uno estuvo, ¿no?, y, y, pero tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver que es material de prueba y aparte yo creo que Eh, eh, museológicamente está muy bien planteado. Sí, muy el, bien planteado. Hay, hay también una comparativa porque otro de los de, de los eh, espacios o museos, sitios que también forman parte eh, de, eh, de patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco eh, es eh, Auschwitz, no digo el, el estuve, centro nazi. Estu eh, sí, ¿Estuviste? Yo, ¿Yo sé que estuve, estuviste ahí también, no? Eh, estuve dos veces. Ah, pues yo soy hija polacos. Que claro. Estuve, eh, Estuve en la mira yo estuve en dos oportunidades, estuve, que a mí me impactó muchísimo, que hace mucho tiempo, más o menos alrededor de los set, 1970, por ahí, yo en esa época, en el 1970 estuve en Polonia, y realmente era como este muy sobrecogedor, muy sobrecogedor, pero vos, porque uno tenía un tiempo interno y un tiempo físico de recorrerlo, de mirarlo, La, la segunda vez que estuve, que fue en el 2000, no sé si 2016 o 17 fui con mi hija más chica, con Laura, pero era como que ya es un centro que hay tanto movimiento, ya hay tanta gente que uno va recorriendo a las corridas, y no tuve ese, me, me sentí como como no, no como molesta, porque ya es como uh -huh. parece un parque turístico eso, ¿no? Uh -huh. Eso hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado para preservarlo, porque me acuerdo que ibas con las con las guías de que te de recorrías ahí, pero era una cosa rápida, porque atrás venía otro grupo, y otros son miles los que vienen, ¿no? Ahí de todo el mundo. Es sobrecogedor también, pero tiene esa sensación de que es como que lo sobrepasaron ¿no? porque uno llega ahí ve miles de colectivos de todos lados este miles de de, paí de diferentes países y uno como que va corriendo no y esos lugares uno necesita estar Es, necesita es, tener un espacio interno porque es muy fuerte lo que está pasando. ¿no? digo es, es, debe ser un espacio de reflexión digo que, eh, que que nos mantenga con la memoria bien viva ¿no? y no transformarse me da la sensación, en un en un centro turístico no claro eso es, es, no no no es así lo de Auschwitz pero es un poco la sensación que yo tuve por las multitudes viste por la cosa que ya después está todo mucho más regimentado En el 70 eso recién era poco tiempo había pasado entonces había una era más eh, más rústico no sé cómo decirte no sí se entiende este, se entiende se entiende este y bueno eh, yo creo que cuando se hacen lo pedagógico que se hacen esas visitas al al sitio de la esma tiene que ser un espacio que realmente sea peda la pedagogía es necesario trabajarlo, explicarlo, darles tiempo de preguntas a las jóvenes y a los jóvenes, este, eh, de alguna manera este, disolver las dudas. Esto, la pedagogía tiene que ver con eso porque eso, el joven y la joven que entran, de una manera salen de otra después, ¿se entiende? Y esto es lo que el logro que se necesita porque es como cuando dijo Cristina en la inauguración, ¿no? la vida, la vida eh, triunfó sobre la muerte y la memoria sobre el olvido. Y bueno, creo que ese es el fin que se tiene que conseguir permanentemente. Yo creo que ahora con nombrarlo patrimonio de la humanidad va a tener también, ¿no es cierto?, un impacto muy fuerte a nivel mundial porque vienen muchas delegaciones de afuera, muchas delegaciones sí. de gobiernos, han recorrido muchos gobernantes, muchos presidentes. Y bueno, me parece que eso es, no sé, la verdad que estoy tan emocionada. Y ojalá la mayoría de la gente tome en valor lo que significa esto, ¿no? Me parece que es tan importante, tan sí, importante. Sí, claro que sí, claro que sí. Y yo coincido e insisto con esto que decías vos eh, al comienzo, que en esta época, ¿no?, en donde eh, el negacionismo se, se ganó lugares y espacios eh, en, en los medios de comunicación y demás, eh, que esto pase, venga de afuera, eh, a, recién, no sé si al aire o fuera de aire, pero no importa, eh, recogía como fue la, el anuncio que la propia persona que estaba eh, avisando, de, decía las la felicitaciones para Argentina de parte de los miembros y de los traductores también, es decir, la, la misma, eh, para la locutora sí. que era la encargada de dar el anuncio, se hacía eco sí. de la felicitación eh, a, a Argentina y la emoción eh, de, de Pietragala, eh, que yo también hablaba de esta doble función, no estar ahí como Secretario sí. de derechos de humanos pero también como hijo. no Como nieto, es el... Como nieto, perdón, si tenés razón, como nieto. Claro, el nieto, pero, nieto sí recuperó la identidad. Pero sabes qué? Sí, y a mí me da mucha pena porque yo lo que hice fue una de las cosas cuando ayer me enteré que estaba tan conmovida, Recorrí todos los medios, gráficos, la televisión, bueno, la verdad que es un lamento. Y hubo pocos, pocos medios, por supuesto, uno ya sabe cuáles, resaltaron la noticia y otros que la ningunearon totalmente y como acaso, viste, los acontecimientos van uno tras de otro, cada cinco minutos van cambiando este y realmente me parece que gracias por llamar, gracias que conversemos, tienen que ustedes seguir hablando de este tema seguir resaltando la importancia porque quedó ahí como mañana ya es, otro es el tema que ponen en el tapete no y sobre todo los medios de gran circulación no uh -huh. los medios Eh, clarín nación y qué sé yo infobae todos esos que nada ni una pero ni una nada o algunos dos dos bueno muchas veces valoran otros de afuera lo que muchos de nosotros adentro no no no se valoran ¿no? y es así por es sobre tantos temas no lo mismo pasa pero bueno hay que meterle garra hay que meterle fuerza hay que este eh, divulgarlo lo más posible que se conozca este, el, el valor de esto y, bueno, que la mayor cantidad de gente, de jóvenes, que a mí está muy bien que vengan de afuera, pero a mí me interesa, sobre todo, que las generaciones nuestras de um, semi jóvenes y jóvenes puedan ir, y la gente grande también, ¿no? Porque el olvido acá parece que cae muy rápido, ¿no? Alicia, te agradecemos muchísimo el contacto, el testimonio, sí. esto que vos decías al comienzo, eh, el testimonio vivo para nosotros es fundamental eh, y haberte escuchado, haberte eh, escuchado en la emoción eh, de lo que pasó en el día de ayer no, no, no, nos regocija no, no. y nos pone súper contentos. Gracias, gracias por llamar y bueno, mu muchísimas gracias. Y sigan, y sigan informando tan lindo como lo hacen siempre. Gracias, gracias. gracias. Abrazo chao, chao, grande, chao, chao. Alicia. Eh, De nada, es difícil seguir. Ahora, déjame agregar una cosita antes de, de irnos a, a la música. Acá está, estaba buscando. Eh, los recientes y alicia que son siete lugares eh, que están incluidos dentro eh, de esta nómina a la cual se sumó ayer la, el Museo ESMA. Eh, está Auschwitz, que yo ya lo había mencionado, el Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón, eh, la Isla Robben en Sudáfrica, que es el lugar donde salían los esclavos, Para ser comprados acá, el muelle Balongo en Brasil, el lugar a donde llegaban los esclavos eh, para ser comprados en, en América, la Islas Gorén de Senegal, que era un puesto de venta de esclavos eh, en, en África, y el puente viejo de Mostar en Bosnia y Herzegovina, que era un puente que unía eh, dos, dos religiones, la católica con la musulmana, que fue derrumbado y, volvió, y vuelto a, a construir, todos ellos símbolos de memoria, verdad y justicia, y por la defensa de los derechos humanos.